50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Perizo, Ensenado, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 22 de septiembre. INDECA anunció las nuevas cifras oficiales de empleo en la región. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó el informe mensual sobre mercado de trabajo. Según este, el desempleo de La Plata, Berizo y Ensenada fue del 4,5% en julio de este año, registrando así una baja del 1,2% respecto del primer trimestre del año. La falta de empleo alcanza a 18.000 personas en la región. Por su parte, la subocupación también bajó en el segundo trimestre de este año al 7,7% respecto al 8,5% del igual periodo del 2021. La baja de la desocupación se dio a la par de un crecimiento del Producto Bruto Interno. Abrió la inscripción para talleres culturales en Ensenada. Son tres propuestas libres y gratuitas para que puedan aprovechar vecinos y vecinas. El taller de danza contemporánea se realiza los lunes de 6 a 8 de la noche y miércoles de 4 y media a 6 de la tarde. El de danza folclórica los lunes de 4 y media de la tarde a 6. Además hay un taller de magia para adultos los lunes de 6 a 7 y media de la tarde. Las inscripciones se realizan en direcciondeculturaencenada.com Un servicio que informa más cerca. La provincia realizará festejos por el día de la primavera. Este sábado, desde las 2 de la tarde, se realizará el Festival Primavera Bonaerense para festejar el inicio de la nueva estación y el Día de los y las Estudiantes, con entrada libre y gratuita en el Estadio Único de La Plata. Según indicaron desde la organización, se busca promover el encuentro de juventudes celebrado de una manera distinta junto a las infancias y familias, bajo el lema de la diversidad como parte constitutiva de la identidad bonaerense.